de la mañana, así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermes, en el 106.1 y conectados en Internet en www.radiokermes.com. Ha causado eh, ciertas eh, discusiones y hasta cierto enojo, podríamos decir, la designación de fase en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? en el nuevo gabinete de Sergio Cilioto en la provincia de La Pampa. Este último día, lunes, hubo una reunión en ese sentido, donde eh, vamos a conversar con respecto a, a lo que se charló en esa reunión y también para lo que se viene en los próximos días con Sergio de Mateo que es presidente de AP de la Asociación Pampeana de Escritores. Sergio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Sebastián González, te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Un saludo a toda la audiencia de Cernés. Bueno, gracias por atendernos, Sergio, como siempre. Eh, y bueno, preguntarte ¿no? por, por esta cuestión eh, que tiene que ver con la designación de FASE, eh, un eh, dirigente que eh, tuvo su paso eh, por el gobierno ya de, de la mano de Juan Carlos Tierno, nada más y nada menos, y que haya ido... ...a derechos humanos, ¿no? Es, es como un punto bastante contradictorio, ¿no? Eh, ¿no? No sé qué opinás vos y, bueno, qué vienen conversando también... ...dentro de, de la asociación de Pampeana de Escritores. Bueno, para nosotros también ha sido sorpresivo, como a muchas instituciones... ...y organismos de derechos humanos, eh, por eso la semana pasada... ...la Comisión de APE planteó eh, su interrogante ante esta cuestión... Eh, y después, bueno, se han ido desarrollando ciertos sucesos donde eh, apareció esta subsecretaría conformada por varias direcciones donde se potencia de alguna manera la política de derechos humanos con la integración de varios compañeros que vienen del campo nacional y popular. Eh, por eso propusimos una reunión el lunes de la propia Comisión de APE donde estuvo discutiendo y debatiendo un poco esta cuestión y eh, convocó a aquel foro que funcionó durante... Eh, eh, la, la resistencia popular al gobierno de, de, del intendente de aquel momento, Juan Carlos Tierno, ¿no? Uh -huh. eh, un poco, bueno, ya todos conocemos su trayectoria, y un, un ideólogo del fascismo, por lo menos en la provincia de La Pampa. A, a raíz de eso, bueno, estuvimos discutiendo un poco toda esta conformación, esta, esta nueva, este nuevo organigrama de la subsecretaría está bajo el ministerio, está dentro del ministerio, dependiendo de Ben Sunshan, Y además leyendo bueno, las declaraciones que hizo el día, el día sábado. Así que bueno, la APE por lo menos planteó en esa reunión eh, eh, un, bueno, consultar un poco a todos aquellos que sacaron un comunicado y plantearon esta preocupación. Y también eh, se, se, se propuso tener una reunión con el Ejecutivo, ¿no? que va a asumir el 10 de diciembre, para entender y comprender un poco cómo va a ser el funcionamiento de esta su secretaría con todo este rearmado de direcciones donde no solamente se focaliza en la cuestión de la zona 14, sino que se amplía un poco también la discusión de los derechos humanos a otras circunstancias y conjunturas eh, que padece o suceden en la comunidad, ¿no? Seguro. Eh, me decías que pidieron una reunión eh, para, sí, para sí. plantear este tema. ¿Y tuvieron alguna respuesta ya? Eh, sí, estamos esperando la respuesta en el día de hoy. Por una cuestión de agenda estaban viendo cuándo nos podían recibir. Y bueno, y ahí no, no, nos enteraremos bien, lo que más nos interesa también es eh, cómo se va a desarrollar la política de derechos humanos si se potencia, se profundiza y se agranda eh, en buena hora porque tendría que ser así, ¿no? Uh -huh. Más, por lo menos analizando el, el contexto de lo que se vino desarrollando durante los últimos cuatro años, con los juicios de la Susana 14 y también la intervención de la Secretaría con Tony Cucciarello, Con una, con, una, con una inserción dentro de los colegios eh, con actividades eh, de derechos humanos muy importantes donde APE también eh, participó, ¿no? Y creemos que en ese sentido con Ana, Inchaurada, con la que hemos trabajado mucho, eh, nos interesa mucho seguir trabajando en ese contexto, profundizar y consolidar la presencia de los derechos humanos en todas las categorías que involucra a la comunidad. Totalmente, vos sos muy cuidadoso y, y decías recién eh, vamos a esperar esta reunión para que nos expliquen un poco lo de la subsecretaría, pero bueno, ciertamente hay una degradación ahí, ¿no? de lo que, de lo que veníamos a, a, a bueno a lo que vamos, ¿no? en cierta manera. sí, eh, por por ahí uno puede eh, plantearse esta situación de que pasa de ser de secretaría a subsecretaría, pero también hay que analizar que está dentro de un ministerio ahora, tiene categoría ministerial, más allá que es una subsecretaría, y a veces los sellos, vos podés tener un ministerio y no podés hacer nada también. Pero si se potencia con todas estas direcciones, y además están estos compañeros que todos respetamos y conocemos su trayectoria, que son del campo nacional y popular, no me cabe la menor duda que las políticas tienen que estar ligadas a las luchas que han librado los derechos humanos a nivel nacional y mucho más todavía vinculadas a la experiencia, a la trayectoria eh, de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. Yo creo que tiene que ir en ese sentido, eh, pero bueno la política es discutible, por lo tanto eh, así como eh, eh, la voluntad popular elige a sus representantes también las instituciones discuten en el campo de la democracia su, sus intereses ¿no? eh, y también para nosotros nos sirvió como disparador toda esta situación que se está viviendo y nos permite analizar quizás eh, en un sentido, entre comillas, más importante lo que está aconteciendo en Latinoamérica, en la patria grande, con toda esta avanzada de la derecha y estas nuevas construcciones que, como ya hemos visto, la, la presencia del Partido Judicial con el Laufar, la, la aparición de las fake news con el acompañamiento de los medios hegemónicos, y ahora la irrupción en Bolivia de esta presencia ¿no? de las policías o reforzando de alguna manera lo que se venía haciendo, que ya lo habíamos visto, eh, con Ecuador... ...de la presencia de la policía para los golpes largos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que todo esto nos permite también analizar... ...en la coyuntura que estamos viviendo... ...y cómo ciertas eh, incidencias... ¿no? ...de la construcción imperial norteamericana... ...en nuestros países... ...trata de debilitar justamente la lucha de derechos humanos... ...y por, sobre todo, aquellos gobiernos... ...que tienen dentro de su trama, ¿no cierto?, de construcción... Uh -huh. ...ideológica, esta postura no eh, absolutamente y eh, no podemos dejar de pensar eh, la, la, la la situación la posición argentina no en, en torno a todo esto porque venimos de cuatro años de negacionismo venimos de de, de cuatro años donde se ha intentado desacreditar permanentemente eh, a los organismos de derechos humanos a las organizaciones digo es un contexto complicado por eso no entiende que eh, se debiera potenciar todo ese trabajo y, y este sector sí mira qué interesante lo que planteas vos en este sentido de la negación que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri, la persecución y la declaración que los derechos humanos eran un curro. Alberto Fernández ya el otro día lo planteó cuando fue invitado y estuvo acompañando a las abuelas y estuvo con Estela Carlotto y de alguna manera marca la cancha de lo que va a ser de nuevo la política de derechos humanos y la, la consecución, no me, eh, me imagino, ¿no? de los juicios y la aceleración de lo que en este momento durante estos cuatro años quedó en suspenso. Y también creo que también es destacable, más allá de que uno puede criticar ciertas cosas, eh, en lo que sucedió en Bolivia, eh, Cristina Fernández de Kirchner fue una de las primeras que salió a golpe el golpe de Estado, y también el que va a asumir como gobernador el próximo 10 de diciembre, Sergio Asiloto, fue uno de los primeros gobernadores que salió también a, a denunciar el golpe de Estado. Entonces, es interesante también discutir, que esté esto en discusión en la comunidad y mucho más en esta intervención que se da entre lo que es el Ejecutivo, el gobierno y también las instituciones eh, que, que, que participen de la discusión en el campo político, en el campo intelectual y por lo menos la APE en ese sentido siempre ha estado presente hasta organizando un encuentro con aquello que sucedió en el Aica, al Mar del Plata, ¿no? Uh -huh. Eh, por eso llama la, la atención la designación de fase, ¿no? Porque eh, no, no sabemos si es la persona más idónea eh, para, para ocupar ese lugar eh, y lo que sí podemos decir es que no ha tenido nunca ninguna relación con los organismos de derechos humanos que vienen funcionando en La Pampa. Sí, un poco eso nos explicaba el movimiento el otro día y bueno, nosotros queremos saber, por eso pedimos reunión, de cómo va a ser la política, cómo va a trabajar ese equipo donde está, de alguna manera, con la presencia de dos compañeras ellas estuvieron cuatro años en la Secretaría de Concurse de Adelo, más la sumatoria de estos dos compañeros del campo nacional y popular, entonces nos interesa mucho cómo se va a consolidar esa política de derechos humanos. Está bien, queda en discusión la presencia de, de FASE, pero bueno, eh, por eso queremos tener la reunión y por eso también seguimos en conexión con todas las otras organizaciones eh, para, para, hacer, para saber cómo se van a desarrollar estas cuestiones, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Pensá que hay alguna posibilidad de que eh, no asuma, eh, que finalmente asuma el de diciembre? ¿Cómo, cómo lo ves? No sé, eso es la decisión del Ejecutivo y la responsabilidad bien. del Ejecutivo, más allá de nuestro protagonismo con el voto popular que elegimos las autoridades, pero delegamos la representación justamente en quienes elegimos. Así es la, la democracia que tenemos, que, que, que es representativa y deberíamos eh, tratar de recuperar o ir hacia una democracia mucho más participativa, ¿no? con esta discusión que tenemos siempre de la democracia burguesa y liberal, pero bueno, eh, son procesos, y, y yo creo que lo que sucede en Latinoamérica vemos lo que está aconteciendo, de qué manera los pueblos están queriendo marcar una nueva hora, como pasó en Ecuador, con el levantamiento ahí por estas cuestiones de las políticas neoliberales, lo de Chile, y lo... Bueno, Lo de, lo de Colombia también estas semanas, y creo que los pueblos están marcando una nueva exigencia al campo representativo, que tengan una consonancia mucho más profunda con las necesidades de los pueblos, ¿no? Exactamente, y esperemos que el conteo en Uruguay eh, sea también... <risa> eh, sea, una, sea un gol a favor y no un gol en contra. Eh, de ¿Te a hablar de eso? ¿viste? ¿Te hablar de no de no se termina más. Habría un abanico realmente interesante, Y bueno, yo creo que sí, creo que hay que fortalecer el campo nacional y popular, latinoamericano, feminista, originario, etcétera, ante la avanzada y la construcción de, de estas políticas neoliberales, del capitalismo financiero, que van eh, eh, involucrándose dentro de nuestras instituciones, desde organismos ONG, o filtrándose en las fuerzas armadas, en la policía, eh, y bueno, la... la, la las imposiciones o, lo, o los logros que van obteniendo con este trabajo de goteo, como lo fueron, lo fueron haciendo en Bolivia, porque uno empieza a ver toda la documentación que eh, ha comenzado a aparecer y la botornosa la intervención de la OEA y vemos que trabajan con tiempo, porque les sobra el tiempo para plantear estas estrategias y debilitar los gobiernos que quieren emanciparse justamente de, del colonialismo del colonialismo, imperialismo, ¿no? Sergio, te agradezco muchísimo como siempre. Quiero aprovechar que estamos hablando con vos para que me cuentes un poco acerca de Pampas del Sur. Es un libro que se va a presentar este próximo 29 de noviembre. Sí, eh, mirá qué interesante y e qué importante eh, es la presentación de este libro para nosotros, un trabajo que se hizo allá por el año 97, que esto es una revisión corregida y ampliada que recupera y resignifica justamente, entre comillas, la producción cultural de nuestros pueblos originarios y creo que cobra mucho significado este trabajo, la investigación llevada adelante por la APE eh, con hombres y mujeres como el Chino Amieva, Ebra Morizori Walter Casenave, José de Petris y Muruma Lucero más parte del equipo de la subsecretaría de aquel momento, que era Silvia Crochet y Norma Medus y María Inés Poduje, ¿por qué digo que es importante? por todo esto que estábamos hablando recién y todo lo que ha acontecido en torno a nuestros pueblos originarios. En Ecuador, con una presencia muy importante en las movilizaciones. En Chile, hemos visto la bandera eh, presente ahí en cada una de las movilizaciones, y por sobre todo lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Cuando un referente de nuestros pueblos originarios era presidente, había llevado adelante durante 14 años un Estado plurinacional que tenía, que tenía ¿no? Por eso hay que resaltarlo bien en su faceta del plan económico eh, felicitado de alguna manera por estos organismos opresores, que también como son el, bon el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Entonces el libro cobra realmente mucho sentido por el significado de construcción y de política que tenían también nuestros pueblos originarios, que no solamente pasaba por la riqueza de su cultura, sino también por la postura y las luchas que llevaron cada uno de sus referentes. Por eso invitamos a la comunidad a la presentación el próximo viernes, ahí en la Asociación Pampeana de Escritoria a partir de las 20 horas. Muy bien, aparte para que nadie se crea que esto surge de un día para el otro, ¿no? Acá hay cientos de años acumulados Uf, en, sí, en la actualidad. Uno, uno, eh, si uno se sorprende y además festeja ¿no? la recuperación de todo ese material y mucho más todavía que hombres que no son o son, porque de alguna manera si vemos los trabajos que hay de investigación científica en la provincia de La Pampa, el 70% casi, llevamos sangre indígena. Pero bueno, eh, contar con este tipo de investigadores y investigadoras justamente resignificando esa riqueza cultural que tiene la provincia de La Pampa, eh, eh, es valioso, ¿no? Totalmente. Sergio, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias como siempre a ustedes y, y, y bueno... Eh, Hasta luego Hasta luego, que tengas buen día Sergio de Mateo, presidente de la Asociación Pampeana de Escritores Conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés Presentación del libro Pampas del Sud Este 29 de noviembre a las 20 horas En la sede de la AP Víctor Lordi 73 54 minutos pasaron de las 10 de la mañana Así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés El rock, el folclore y la cumbia El tango, la milonga y el cuarteto Cuarteto El Pampa Pop, La Electrónica, el Candor. En el Radio Carnés, suena música para todos, todas y todos. Radio Carnés 106.1, La Radio Comunitaria. This one's the title track. I still love this song a lot. I've, I've done this one for years and years. Not until this tour, actually. I've left it out for many years. I'm glad I'm doing it again. It's the title track from the album. It's called The Man Who Sold The World. Thank you. Hey, hey, hey.